Quiero agradecer el nombre de mi compañera y mío, y el nombre de todas las madres que ya no están, que hayan elegido este lugar para reclamar algo que nos pertenece a todos, que no nos pueden quitar tan libremente de un plumazo todo lo conquistado en estos últimos años. Yo soy también una madre eh, la más vieja de las que quedan pero todavía tengo fuerza, resistencia para acompañarlos. Eh, desgraciadamente antes que ustedes nos invitaran nos habíamos tomado un compromiso y ahora nos vamos a... tenemos que retirarnos. Eh, vamos al Museo de la Memoria que es también una de las cosas que tenemos que defender porque ahí nuestros hijos que dieron su vida por una patria socialmente justa políticamente libre y igualitaria así que a eso también tenemos que defendernos porque eh, como decíamos así, dejen la memoria ahí donde se olvida el olvido para que el verdugo sepa que donde vaya lo sigo Recuerda recuerda que no hay olvido. Cuando las madres pregunten qué fue de nuestro destino, díganle que aquí y allí comienza el camino. Que eh, perdonen la burga. todos así que cuando haya que hacer algún reclamo acá tenemos que estar siempre que tengamos que hacer algún reclamo porque no perdermos nuestros derechos Gracias.